La radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Bienvenidas, bienvenidos a berrio el magazine informativo de Berriozar y Ratia. Hoy es lunes, 6 de junio del 2011 y este es nuestro programa número 4. Así que, bueno, no, no os tengáis en cuenta también los errores que cometamos, que estamos un poco aquí peleando eh, por poner la radio a punto para septiembre y en septiembre ya volveremos con una parrilla llena de programas realizados por la gente del pueblo y para el pueblo de Berriozar. En Nuestro berrión de hoy tendremos a Miquel Valenciaga, vecino de Berriozar y adiestrador de la Escuela Karina Ochanda. Hablaremos con Coldo Ábrego sobre el Día de la Euskera que se celebra el próximo día 11 de junio en La Ragueta. Y conversaremos también con el historiador Iñaki Alforja, uno de los autores del libro Penal de San Cristóbal, Ezcaba, derribos contra la memoria. Pero antes de todo esto, daremos un repaso a las noticias más importantes de la jornada, no solamente de Berriozar, sino también aquellas que nos llegan del resto de la comarca de Pamplona, Navarra y también del Estado. Podéis hacernos llegar vuestros comentarios a través de nuestro email berriozarirratia.gmail.com o a través del teléfono de directo 948 55 99. recordamos que el plazo de inscripción para los talleres de radio termina este miércoles día 8 de junio, deciros que bueno haremos eh, taller de radio viernes y sábado, 10 y 11 de junio, haremos tanto a la mañana como a la tarde, en total serán 8 horas de taller de radio que está dirigido a toda la gente del pueblo, especialmente a aquellas personas que quieran participar y realizar un programa aquí con nosotras en Berriozar y Ratia, eh, por ello os animamos a que os apuntéis, a que colaboréis, ya que esta radio está abierta A toda la gente del público y bueno, eh, y, y del barrio, ¿no? Lo gigante, para una vez que tenemos una oportunidad, pues vamos a hacerlo, apuntaros que estamos aquí en Artecale número 14. Y comenzamos con las noticias. Karol Rovira deja Esquerra Republicana tras el revés electoral. Josep Lluís Caro Rovira dice adiós a Esquerra Republicana de Cataluña, uno de los eh, pesos pesados de la política catalana de los últimos años, presidente del partido durante 12 años y vicepresidente de la Generalitat. En la etapa del tripartito presidió por Pascal Maragall. Puso fin a 24 años de militancia en la formación independentista y republicana catalana. Todas las noticias desde luego. Navarra promocionará en Cataluña la marca Reino de Navarra. La comunidad foral va a estar presente durante los meses de junio y julio en varias acciones de promoción que van a tener lugar en Cataluña, donde se dará a conocer la marca Reino de Navarra. La marcha contra el polígono de tiro de Bardenas exige una consulta vinculante. Eh, la marcha al polígono de tiro de las Bardenas, que fue este fin de semana la 24ª edición, ha exigido un año más el desmantelamiento de esta instalación militar. La reivindicación de Bardenas para la paz ha estado presente en la marcha convocada por la Asamblea Antipolígono de Tiro de las Bardenas, con la colaboración de la plataforma No a las Guerras y el apoyo de diferentes colectivos sociales, sindicatos y partidos políticos. La iniciativa 1512-2012 en Afarroa Biciric ha celebrado en Iruña un festival con actos festivos y reivindicativos en el que ha rendido un homenaje a los historiadores que han trabajado y trabajan en la recuperación de la historia de este pueblo. Como por ejemplo, eh, uno de ellos ha sido Iñaki Sagredo, al que tendremos el viernes aquí en, en, en Radio Berrizar y Ratía. Iba a decir Escalerri que Ratía porque tengo aquí a Chari de técnica, pero no, no es Escalerri Ratía, es Berrizar y Ratía. El paseo de larga de la comarca de Pamplona es cada vez más demandado por la ciudadanía. Desde la mancomunidad reconocen que hay overbooking, sobre todo en Huarte, Villaba y Burlada, y los usuarios ya han empezado a reclamar mejoras. El proyecto de ampliación en 70 kilómetros es concebido como posible vía de descongestión en la mancomunidad. Efectivos del Servicio de Bomberos del Ane eh, rescatan a un menor que ha sufrido una caída en un barranco de Aizuain. Esto ocurrió además ayer domingo. El suceso ha tenido lugar al este del concejo de Aizuain en una antigua cantera a la que se accede por un camino cercano al cementerio del concejo. El niño se ha caído desde una altura de unos 10 metros y ha sido rescatado por los efectivos del Servicio de Bomberos de la Agencia Navarra de Emergencias que posteriormente lo han inmovilizado y estabilizado. El fenómeno editorial Indignaos del nonagenario autor francés Estefan Hessel ha cruzado fronteras y se ha coronado como el rey de ventas de la Feria del Libro de Pamplona. Hay unanimidad absoluta entre los libros consultados en auparlo al número uno en el ranking de éxitos. Las ediciones en castellano y euskera de Indignaos se ha vendido increíblemente bien y también el libro de reacción a una publicación colectiva sobre el mismo tema. El movimiento Democracia Real ya levanta la acampada pero anuncia que el próximo 19 de junio la ciudadanía de todo el Estado español volve, eh, volverá perdón, a tomar las calles. Esta acción llega a una semana de la firma del Pacto del Euro, acuerdo que supondrá, según la plataforma 15M, el empobrecimiento de la sociedad europea en beneficio de la banca y grandes empresas, con aumentos en la edad de la jubilación, privatización del sector público y recortes de derechos a trabajadores, entre otras medidas. Hasta el 30 de junio pueden solicitarse en segunda convocatoria las becas para cursos de euskera realizados entre julio del 2010 y junio del 2011 en la Oficina de Atención Ciudadana en Caliberri número 7. La beca será un 40% del gasto de matrícula. Las condiciones para recibirlas son ser mayor de 16 años y estar empadronado o empadronada en Berriozar. Podéis encontrar más información en el servicio de euskera en el teléfono 948 30 03 59. O en el email euskera@berriozar.es En ocho horas podrás aprender a preparar un programa de radio. El curso de radio organizado por Eguzki Plaza del Cártea con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar va dirigido a la formación del vecindario en la preparación teórica práctica de un programa de radio y el manejo de la maquinaria del estudio. Durará ocho horas repartidas entre los días 10 y 11 de junio. Para poder participar en la emisión de programas de radio en Berriozar y Ratia será obligatorio haber participado en el taller o acreditar al menos la experiencia mínima necesaria en el curso. En el medio. El curso es gratuito, pero las plazas para participar son limitadas a 12 personas tanto para el grupo de euskera como para el de castellano. La admisión se baremará en base a dos criterios: por un lado, el orden de inscripción y por otro, la voluntad de colaborar, como os hemos dicho con Berriozar y Ratia en la realización de programas. Si estáis interesados, eh, nos enviáis, por ejemplo, un email a berriozarriratia@gmail o podéis llamar al teléfono 690 72 49 43. El 10 de junio de 5 a 8 de la tarde podrás pasar por todos los stands que estarán colocados en el Paseo Basoa para que te puedan asesorar a nivel dietético. Podrás degustar fruta de la temporada, talos y productos típicos árabes. Te regalarán además nuestras muestras de protectores solares. También habrá cuentacuentos, juegos para niños y jóvenes, un rincón de lectura y un huerto ecológico. Todo en torno a promover los hábitos de vida saludable para poder disfrutar de una tarde divertida y amena. Y al mismo tiempo aprender cómo conseguir llevar una vida sana llena de vitalidad y energía. Efren Vázquez admite que no han cumplido el objetivo con la quinta plaza. El piloto vasco Efren Vázquez ha reconocido que tras haber acabado quinto hoy, bueno, perdón, ayer, estas son las noticias de ayer, en el Gran Premio de Cataluña de 125, no ha cumplido el objetivo que se había marcado de repetir el podio alcanzado en la anterior carrera en el Estado francés. Bueno, os he dicho que eran las noticias de ayer, pero en realidad son las noticias de esta mañana que van a salir hoy en los periódicos. Y por último, la pamplonesa Maya Osaba se proclama campeona de España de maratón en K1. La palista palentina Mara Santos ha cedido el título de campeona de España de maratón en K1 a la pamplonesa Maya Osaba, que ha ganado en el sprint final, mientras que la tercera clasificada ha sido Eukene Saez de Donostia Kayak, a siete minutos de las dos primeras. ¿Qué día llevamos hoy? Madre mía, llevamos una semana que estamos aquí tan atareadas con todo el tema de la radio que a veces hasta pues nos equivocamos, somos humanas, ¿qué le vamos a hacer? En nuestro Berrión de hoy tendremos a Miquel Valenciaga, vecino de Berriozar y adiestrador de la Escuela Carina O'Chanda. Hablaremos también, como hemos dicho con Coldo Abrego, sobre el Día de la Euskera, que se celebrará el próximo 11 de junio en La ragueta. Y como hemos dicho también, conversaremos con Iñaki Alforja, que ha escrito el penal de San Cristóbal, Ezcaba, Derribos contra la Memoria. Os dejamos un poco de música y comenzamos aquí en Berrión nuestro programa número 4. en el 10.8 Riosar y Ratia la radio de tu pueblo en el 100.8 I'm It's a matter of pride. The fruit again to keep you satisfied. To love I now exist is the law I can't resist. So. Jammin, jammin, jammin, jammin. I wanna jam with you. We're jammin, with jammin, we're jammin, with jammin, we're jammin, with jammin, with jammin, with jammin, with jammin. you like jammin to. Jammin with jammin. With jammin with jammin. Eh, Miquel Valenciaga es vecino de Berriozar, adiestrador de la Escuela Carina Ochanda y ha estado hablando con nuestra compañera Chari sobre el convenio que la Escuela Carina Ochanda ha firmado con el Ayuntamiento de Berriozar para realizar unos cursos de adiestramiento en un parque del pueblo. Nos lo cuentan todo ahora mismo entre Miquel Valenciaga y Charieleta. Ríozar ratía Miquel Valenciaga, educador de la Escuela Canina Ochanda. Buenos días, Miquel. Buenos días. La Escuela Canina Ochanda se encuentra en Torrano, pero ofrecéis varios servicios en los pueblos, barrios, cuéntanos. Sí, bueno, físicamente nos encontramos allí, allí es donde está el, el centro donde, estratégico de todo, ¿no? y donde tenemos el mayor número de instalaciones, instalaciones muy prácticas para, para muchas actividades, pero existe una necesidad de acercar, desde luego, a la gente Eh, la actividad también, eh, por, por el coste que puede tener ir hasta allí, no me refiero, por supuesto, al económico, me refiero más a, eh, véase, en invierno, otoño, eh, acabado el trabajo, tener que desplazarse con poca luz y, y, bueno, siempre y cuando tenemos perro estamos obligados a pasear el perro, por tanto, una de las reflexiones fue por qué no presentarlo ahí justo debajo de casa, ¿no?, eh, pa parte de la oferta. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Y qué es lo que enseñáis ahí en esa escuela? ¿Qué servicios tenéis? Cuéntanos un poco. Pues los servicios son básicamente y principalmente educativos. ¿eh? Si trabajamos en, en diferentes ámbitos de socialización, grupos ya hechos ahí que se trabajan en el terreno, obediencia básica, formación a gente que estudia para, para pretendiendo ser adiestrador, por supuesto. Eh, tenemos residencia canina, bueno, un poco lo que suele haber en torno al mundo del perro. Residencia canina, eso es por si la gente quiere llevar ahí, si se va de vacaciones o no puede atender al perro, lo llevan allí, ¿no? Es como un hotel canino. Eso es. Eh, normalmente es por motivo de vacaciones y así. También es cierto que por enfermedad o por muchas razones puedes eh, dejarlo allí a menudo pues fin de semana con compromisos. Eh, en mayo, pues es curioso, pues el tema de, de las comuniones. Pues Claro, tienes un compromiso y una comida, no puedes atender al perro, pues te desplazas y lo dejas ahí pues, para un día o dos. ¿eh? Para estar eso también más hace cómodo. la gente. Sí, sí, sí. Eh, para un fin de semana o lo que sea. Eso es, ¿eh? siempre que no puede o que le va a limitar, que no, no va a poder atender bien al perro más que limitar, porque sería casi <risa> decirlo de forma negativa, ¿no? Pero cuando no vas a poder atender bien al perro, por lo menos que esté atendido, paseado, y, y, y, y tú sin, sin esa presión que te puede suponer, estás pensando todo el rato en cómo estará, cómo estará, cómo estará el perro. Te hemos invitado a Berriozar y Ratia porque habéis firmado un convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para clases de educación canina. ¿De qué se trata el convenio? Bueno, eh, la idea es, es un poco basada en lo que te he comentado antes, que sería lo de acercar a, a los pueblos mismos eh, la oferta. Eh, pretendemos dar mayor normalidad a la presencia del perro en, nuestra, en nuestras calles. Para eso es ine inevitable... o imprescindible eh, que la gente adquiera un compromiso educativo eh, que percibamos que los perros están mejor educados los dueños por supuesto eh, dar un trasfondo a todo eso a través del juego eh, de una actividad eh, de ocio ¿eh? a la vez que pues que formamos al perro en su socialización eh, fomentamos la comunicación dueño perro eh, la mejora de esa relación todo ese esfuerzo y ese flujo de, de comunicativo que surge entre el perro y el dueño y que, y que les bueno, les hace funcionar un poco al margen de todo aquello que pueda estar ocurriendo a, a su alrededor el perro eh, está al dueño el dueño está al perro y esa tiene que ser la relación natural en la calle el perro al dueño, el dueño al perro y todo para que discurra con total normalidad los paseos y toda la responsabilidad que conlleva aquello Hay mucha gente que tiene perros, pero bueno, hay de todo, ¿no? Entre la gente que tiene perros, hay gente que los tiene igual ahí más abandonados, eh, los saca de vez en cuando, hay gente que ni siquiera los saca, que los tiene ahí a todos en algún sitio. ¿Cómo ves esto, la relación entre perro-dueño? ¿Tú crees que se va trabajando cada vez más? o? Bueno, cada vez más gente, en cuanto adquiere un perro, eh, recurre a nuestros servicios. Y eso es, eh, aparte de, de agradecer, es beneficioso para todos. porque los problemas desde luego es mejor eh, ante los problemas la prevención que, que luego la, la corrección sí es cierto que hay muchos que simplemente los pasean incluso lo viven como una penitencia no al principio los coges con todo el amor del mundo pero ves que es trabajo ves que es responsabilidad sobre él que te mete en jaleos que te limita mucho en tiempos y que bueno pues dentro de ese círculo vicioso pues poco a poco la relación se va deteriorando Y, y te quedas sin expectativa de nada con el perro, pero igual por 15 años ya, ¿eh? lo pues, que hay veces que se lo regalan a un niño porque le gusta pero luego crece el perro el niño ya no le hace ni caso y el perro está ahí abandonado sí, hay que, hay que canalizar eso hay que, hay que hacer ver a la gente o darle esa oportunidad de disfrutar con el perro ¿eh? por supuesto hay eh, Todo tiene su penitencia, ¿eh? Quiero decir que un día que jarre y pensar que tienes que sacar al perro, pues ese día es el día que más cuesta, ¿no? Ahora, ¿sabes que mañana va, va a salir el sol o por lo menos no va a llover o vamos a estar juntos en no sé qué área disfrutando de unas órdenes? In en casa mismo también, ¿eh? Eh, Haciendo trucos, eh, no sé, fardando sanamente de perro. ¿Eh? Y, que el perro, es, y que el perro farde sanamente también de dueño, por decirlo de algún modo. Sí. Bueno, has comentado antes, ¿no?, que estáis haciendo esos clu esos cursos, esas clases. ¿Dónde realizáis las clases estas en Berriozar? Sí, en el, eh, exactamente en el Paseo Basoa, eh, junto al Decatrón, en el área canina que está allí situado. Eh, un área muy maja, con su arbolado... Eh, bien, limpian líneas generales. Sí es cierto que hay gente que todavía tiende a no recoger lo que su perro ha dejado y que le corresponde a él recoger y no al perro no dejarlo, <risa> por decirlo, y, y que, bueno, salvadas excepciones, se ve cada vez más conciencia en, en este tema. Y, bueno, nos ha tocado tener que recoger alguna para poder dar la clase. ¿no? Pero, por lo demás, es un área muy... Muy chucuna, que se diría. muy ¿Qué días y qué horarios tenéis? ¿Cuándo dais las clases? Eh, las clases son exactamente los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los viernes de 2 y media a 4 en el grupo más reducido y de 5 a 7 el segundo grupo que también es en viernes. Por tanto, so se tres grupos a la semana. ¿eh? ¿Esos son los grupos que hay ahora? ¿Estos grupos van a terminar a finales de junio? Sí, es una experiencia... que hemos hecho ahora eh, durante dos meses y que bueno, visto el éxito que ha tenido y no sé, la, eh, la imagen que da, pues parece que, que desde luego es como para repetir y para, y para instaurarlo dentro de la oferta, digamos, formativa del pueblo o de ocio o como se quiera. Has comentado los días en los que se dan las clases, las horas. Eh, en esas horas, eh, ese área está cerrado, no pueden entrar los demás perros a, a hacer sus cosas, ¿no? No, más que nada por no interferir. Es decir, eh, la clase siempre intentas mantenerla bajo control ¿eh? para evitar eh, sustos y situaciones desagradables, eh, para garantizar la concentración del perro, para garantizar la concentración del dueño. Si nos empieza a entrar gente... pues se vería todo eso limitado y condicionado entonces pues pides pides ese compromiso de no entrar durante ese tiempo ¿eh? Eh, así se ha acordado con el ayuntamiento de, con, con su permiso por supuesto ¿eh? y, y bueno eh, no sé eh, deseo que lo entienda la gente para terminar eh, Miquel, bueno has comentado el convenio que tenéis con el ayuntamiento el ayuntamiento cede el terreno para impartir las clases, ¿qué es lo que Ochanda ofrece? Pues eh, en el compromiso consta eh, el, el hacer por lo menos anualmente un, un sería una clase, un, una especie de, de reunión en la que bueno, eh, podamos aportar información a la gente para corregir conductas, Eh, para dar líneas educativas, de comunicación, generalidades que les puede venir bien a la gente y, por supuesto, de forma abierta, eh, gratuita y con una convocatoria eh, de forma que, que la gente le conste que está ahí. ¿no? Luego habría una segunda, otra segunda eh, contrapartida, digamos, ¿no? y, y que sería preciosa, por su parte, si la gente que está en el grupo, por supuesto, no se puede forzar a nadie, eh, eh, quisiera... Eh, Pues poder of, eh, ofrecer a la gente del pueblo en días señalados. Dígase el día San Esteban o el día Berriozar, eh, en fiestas incluso, no sé, depende un poco de la voluntad de la gente, ya te digo, eh, alguna pequeña exhibición que enseña a la gente el trabajo que se realiza ahí, los logros que se que se obtienen y, y, bueno, con ello, pues al igual que otros grupos eh, muestran al pueblo en días señalados Eh, sus actividades y, y, y, y el ser de, de, en sí de, de, de su actividad, pues nosotros así haríamos lo propio con los perros y desde luego colaboraríamos también a, a que la gente viera a los perros del pueblo con, con otros ojos. Muy bien, pues Miquel Valenciaga, muchas gracias por venir aquí a Radio Berriozar, Berriozar y Ratía, la acabamos de estrenar y nada, esperemos que tengamos tu visita. Berriozar y Ratia. Asteleen, el azken eta ostiraletan que en, y hasta el día le tan, goiceco verá Chupiendo y bajando las mismas escaleras Andando boca abajo, sonando en tu cabeza Día a día, cada día, desear y soñar Que caigan estrellas para confirmar que vuelvas a volver a mi vida, que vuelvas a bailármela, que la verdad no estoy nada mal. Respondo a los vecinos, a la canallada esa, ¿qué tal, cómo va? Hablemos de fútbol mejor, que ni se merece, el oro de balón, que si no se lo dan, me corto una mano o mejor, me corto las dos, por Dios. Cuánta ficción, suerte que te veo, suerte que te acercas, suerte que te beso. Sentí que algo que estaba apagado se tendía y Entonces, cuando realmente empezó el día Y sonaron las trompetas de la muerte La gente se puso a bailar, se puso caliente Se puso a jugar con la lengua entre los dientes juntitos como dos gemelitos en el vientre Y yo me puse contigo como loco de alegría Porque en lugar de Barcelona, La Habana Esto parecía, esto parecía porque Zanza libre, cardiosensorial, un movimiento enérgico, variablemente rítmico. Esto es la guerra y para ganar tendrás que liberarte del sentido del ridículo. No seas tan crítico, mátalo ya. Sacase monky, tonky, fonky, sabes que eres único. Meditando la jugada, deja claro ese evidente, consistentemente fuerte. fuertes, que tan blanca es tu que acércate a la máquina. Mírale a los ojos y comprenderás que se hace que siente miedo, que le da pánico... En el fondo este de así que gira, escúrrete, da media vuelta, inspira, sé que lo intentas, su olvida, explora, cómo lo sientes, esos tobillos se han vuelto de goma. Gira, escúrrete, da media vuelta, inspira, sé que lo intentas, olvida, explora, cómo lo sientes, esas rodillas se han vuelto de Son las 9 y 36 de la mañana, seguimos aquí en nuestro programa número 4 de Berrión en Radio Berrezal en el 100.8 de FM. Bueno, tras soy el Carte, este año es la ragueta, el pueblo encargado de organizar la tercera edición del Día de la Euskera, el Euskera en Eguna. La cita es el próximo sábado 11 de junio y hoy tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Coldo Abrego, el vecino del Concejo de la Ragueta y ha participado además en la organización de la fiesta. Egunon, Coldo, buenos días. Egunon, Inchaneo. ¿Cómo estás? Oye, cuéntanos un poquito el programa de actividades que vais a tener para el próximo sábado 11 de junio. Eh, mira, te cuento el, bueno, el sábado es el, el día de la euskera, que es digamos el colofón sí. de, de la fiesta de la euskera, porque sí. no solamente es el sábado, sino que, bueno, de hecho ya empieza con una exposición de unas fotos de los diez pueblos de la Cendea, de Berrioplano, que está en Artica ahora, y bueno, hay actividades a lo largo de esta semana Eh, como un, un, un curso rápido de danzas, eh, martes y jueves, un taller sobre el uso de luzquera eh, y algún también taller para, para los niños pues de juegos reciclados y demás, eso que es el viernes. Sí. Y luego ya el sábado, eh, como te digo, pues eso, ya es el, el Día de Luzquera, que este año, porque todos los años es itinerante y demás, y se celebra en, ya lo celebramos en la ragueta, y bueno, eh, el, el, el, suele empezar la fiesta, bueno, hay un taller de echada aparte y demás, y luego ya eh, un, un, un campeonato interconcejos de, de deporte rural de Irolat, sí eh, en, pues cada concejo Eh, creo que no no no sé si estaremos los días representados pero bueno <risa> los que podemos <risa> y que demás sacar decirles. un equipillo pues sacamos ahí y bueno pues eh, realmente la fiesta es muy participativa eh, pues empezando desde ahí no desde el campeonato ese de Ricky luego hay eh, danzas pues eh, Para, el, para eso es el curso, sí. rápido de mañana y sí, sí. el jueves. Y pasa pasacalles, ¿verdad?, antes pasacalles de las danzas. Pasacalles también, eso es, una calejira por el pueblo. Luego, eh, a la vez, o mientras tanto, pues eh, también tenemos hinchables y juegos infantiles para los chavales... Y, y luego, cómo no, pues eh, comida popular. Comida popular. ¿Cu <risa> ¿Cuánto cuesta falta? la comida popular, Coldo? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Porque veo aquí tickets a la venta en las cafeterías del multiusos de Berrioplano y de la Casa de Cultura eh, de Artica. Eso es. El precio para adultos es de 15 euros y para infantil o para niños y niñas, 8 euros. ¿Y, ¿Y el menú te lo sabes o todavía no está preparado? El <risa> menú sí que, así en memoria, eh, a ver si no, si no recuerdo, es... Eh, una ensalada, bueno, unos entrantes, ensalada y demás. Eh, luego eh, creo que era una paella. Ay, qué, eh, asegura, bacalao a la vizcaína, carne, no me acuerdo qué carne y postre, o sea, está bien, está bastante muy bien. bien eh, por bueno, 15 el café euros... y demás luego. Está genial. Sí, son, pues eso, eh, se, es, de hecho, eh, llevamos los tres años eh, haciendo el mismo menú, <risa> o sea que es bueno. <risa> Hombre, es... si la gente repite verdad, Efectivamente. Si haciéndolo... <risa> ¿Eh? Entonces todos los años hacemos el mismo menú porque bueno, la verdad es que está, está Está muy bien, bien. las cosas bien? como son completo, barato, de sí. buena calidad y sí. riquísimo sí. Hay, ¿sí? Que, hay ¿no? que decir que el precio, esos 15 euros, eh, el precio real es algo mayor, pero lo subvenciona parte el ayuntamiento. ¿Eh? O sea, eso también es la explicación de que el Muy precio bien. sea de 15 euros. Muy bien. ¿Eh? Y después de la comida, eh, ahí mismo, pues bueno, eh, hay un concierto de síndico en el cual... Eh, Bueno, se reparten hojas con las letras de las canciones, son canciones típicas pues, vascas, eh, eh, en las bien, que tío, se para anima que la gente cante, a, cantar a la gente, la sobremesa, pues eh. me parece genial porque habrá gente que a lo mejor no se sé, sabe las canciones, ¿no? Sí, siempre. Esto, hay, me siempre recuerda hay, un poco ¿verdad? cuando las abuelas también van a misa, ¿no? Que les dan, sí, las, que les dan los canciones y cantan las canciones, pues aquí igual todos a cantar en Euskera. Eso es. Y, y eso y ya se monta buen ambientillo y tal. Y luego, bueno, eh, a la tarde ya también hay, hay un teatro. ¿eh? Teatro eh, infantil. Teatro infantil, sí. Es un teatro infantil. Eh, sigue eh, habiendo también eh, hinchables. Sí. ¿eh? Sobre todo eh, en el concierto que hemos hablado antes, sí. eh, pues bueno, pues mientras tanto se vuelven a poner los hinchables. Eh, porque los los chavales que tienen otro menú diferente menú Ajá. infantil que también se lo comen bastante a gusto pues comen y rápidamente quieren volver para los hinchables pues allá están otra vez y luego eh, hacia las seis creo que es ya tienen o sea ya tienen eh, ya se hace el teatro infantil que bueno que es entretenido para todas las edades también eh suele ser bastante entretenido. Y, por último, bueno, eh, último, hacia a la tarde también tenemos eh, Triquicio, en sí. bailes, eh, bueno, un concert, En el frontón. En el frontón, eso es. Eh, Y bueno, luego ya hay una chistorrada y panceta popular, para cenar, así un poco el que quiera. Ahí no hay que coger tiques ni nada, el que quiera se queda y... Y el que no, que se vaya. Y el que no, pues se va, <ríe> eso es. ¿Eh? Y luego siguen los bailes con triquicio, pues eso, hasta... No pone fin de. Para fin bajar de un poco la chistorrica, ¿verdad? Eso es. Sí, Oye, es... ¿y novedades con respecto, por ejemplo, a años anteriores, a las eh, otras dos ediciones anteriores? ¿Qué cosas nuevas tenéis? ¿Qué actividades hay novedosas? Eh, en cuanto al programa sí. del, del día del Euskera, el sábado. Sí, en cuanto al programa del, del sábado y, bueno, también un poco las actividades de la semana previa, ¿no? Porque, como sí. has dicho, eh, es el colofón el sábado, pero toda esta semana va a haber actividades. Sí, eso es, porque el sábado. novedades eh, no no hay no hay muchas es, eh, sí que cambia el teatro y demás sí. lógicamente es diferente y demás pero bueno realmente el programa es bastante bastante fijo en ese sentido tiene bastante éxito y en un día tampoco podemos cambiar mucho pero sí que cambiamos eh, como te decía lo de eh, la fiesta luzquera que empieza ya desde que ya ha empezado de hecho sí. ahí sí que las actividades suelen cambiar entonces este Este año eh, el, eh, tenemos, como te decía antes, el martes y jueves, eh, es un taller rápido de Euskal Danchak, eh, que es en Artica, del martes de, y jueves de cinco y media a siete. Entonces, bueno, eh, hay unas personas voluntarias, porque realmente todo esto lo hacemos pues eso, entre voluntarios y demás, que van a dar un taller rápido pues, a aprender eh, dos o tres bailes, eh, dos o tres lanchas. que luego eh, pues el sábado, luego eh, antes bailarán. de comer, se bailarán y demás. Eh, entonces, bueno, eso es de este año. Y el miércoles tenemos sí. eh, un taller bastante interesante, eh, Euskera Sergati, que se lo organiza Topagune, Eh, es un taller que es en euskera y, y es un es bastante, eh, o sea, no es una charla, ¿eh? se participa y demás, de hecho es un número cerrado de plazas y es para reflexionar sobre el uso que hacemos eh, de euskera, pues los euskaldunes o la gente que esté estudiando euskera también. ¿eh? Y la gente que desea apuntarse a este taller, ¿dónde debe hacerlo? ¿Dónde debe ir? Debe llamar al servicio de euskera sí. de, del ayuntamiento. El teléfono, si quieres que lo diga. Sí, por favor, dilo. El 948-303-129. 303-129. Eso es. El servicio de euskera de la región. Servicio Ralleta. de euskera de Berrioplano. De de Berrioplano. Berrio Muy ¿Eh? bien. Entonces, bueno, esto se hará en Berriosuso porque no todo se hace en la rabeta. Las sí. actividades son... Siempre intentamos que las actividades se hagan en diferentes concejos y la fiesta de también va cambiando de año en año. En, en El primer año fue en Berriosuso, el año pasado en el Carte, en el carte. y ahora toca en la rabeta. Entonces, así como, por ejemplo, el taller de rápido de, de Euskal Danchak es en Ártica, este taller eh, sería en Berriosuso y luego ya el... ...el sábado la fiesta sí que es en, en La Rareta... ...y también el viernes... Sí. ...que hay un taller para para niños y niñas... ...de juguetes reciclados... Ah, ¿eh? que, lo, ...que lo organiza la Dindaya... ¿eh? Sí. ...entonces, bueno, pues de 5 a 7 allá los niños... ...también habría que apuntarse en el servicio de euskera... No, no por nada, sino por saber más o menos cuánta gente va a venir y para que vengan más o menos monitores o monitoras, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, pues ahí se hace unas manualidades y demás. También en euskera es ¿eh? la actividad. Perfecto, ¿Mm? perfecto. Con lo... Pues nos vemos entonces el sábado en La Ragueta. Empieza todo a las 11 de la mañana con un taller de, de Chalaparta eso en es. la plaza, ¿verdad? Eso es, sí. Bueno, La Ragueta no tiene mucha pérdida. No tiene mucha pérdida. <ríe> <ríe> con eso, todo. os animamos a todas a venir. Y, y oye, cuanta más gente haya, el ambiente es muy bueno y claro se sí. pasa muy bien. Claro que sí, ¿Eh? Coldo Abrego, vecina del concejal de la Ragueta, eh, ha participado además en la organización de la fiesta de la Euskera. Muchísimas gracias por habernos acompañado sí. y esperamos que sea un éxito, Coldo. Vale, un gracias besazo, gracias, Venga, ya, es pues que ricasco, Agur. Zabaldua hoa iruntzi dana Berbaga historik esan ez tagizu Zarratuko dizut bizia Zarratuko dizut bizia Se do soa Posonia Erreñua ora leku duenarentza Se do soa de Posonia So adem po snja, troluje ora leku duh na ranci. Que ninguém está aqui so. O gato corre subpiscia. O gato corre subpiscia. E Y Alfonso XII se empezó a construir en la cima del Montezcaba a casi 900 metros de altitud en el año 1878 tras la última guerra carlista Esta impresionante fortaleza nunca llegó a ser usada con fines defensivos debido a que para cuando se terminó en 1919 ya se había quedado obsoleta con la aparición de la aviación Sin embargo se utilizó como penal militar desde el 34 hasta 1945 algo para lo que no fue concebida Una de las mayores iniciativas de resistencia colectiva La puestas en marcha en las cárceles franquistas fue la fuga de 789 presos el 22 de mayo de 1938 de la cárcel de Ezcaba. Pues bien, la iniciativa Autobús de la Memoria, que agrupa diferentes asociaciones que trabajan en torno a la recuperación de la memoria histórica y a las reivindicaciones de las víctimas del franquismo en Navarra, Ha editado, eh, junto al editorial Pamiela, el libro Penal de San Cristóbal, Escava, derribos contra la memoria, de autores como Iñaki Alforja, que íbamos a tener con los dos pero que finalmente ha tenido un problema y no ha podido venir, o Fernando Mendiola. Un libro que denuncia la modificación a la que ha sido sometido el Penal de San Cristóbal para desfigurar su fisonomía como espacio carcelario. Tenemos con nosotras a Chema Aranaz, él es eh, editor de Pamiela. Buenos días, según... On... Hola, Chema. Eh, cuéntanos un poquito eh, qué es lo que denuncia exactamente eh, este libro. Sí, bueno, mira, eh, desde el autobús de la Memoria tuvimos una iniciativa que fue presentar una denuncia de, las, de los derribos que se habían llevado a cabo dentro del fuerte. En contra, además, de, de las propias iniciativas que desde el Congreso Español eh, se destinaron un importe de dinero a... ...a recuperar el fuerte y a mantenerlo dentro de lo que marca la Ley de Memoria Histórica. El libro, ese informe, eh, sí. lo presentamos en su momento, fue atendido por el TAN, que nos dio la razón... Y nos ...que además un... lo declaró eh, bien de interés, ¿verdad? Sí, sí claro, Bueno, el, el fuerte estaba declarado bien de interés cultural. Exactamente. Y eh, que el atentado es doble en ese sentido, o sea, atenta contra las propias normas eh, existentes aquí... ...de sí. la misma manera, pero bueno, esto ya estamos acostumbrados... ...en la Plaza del Castillo, por ejemplo... Y ...en muchos otros sitios por también ejemplo. lo han hecho... Y, ...y luego lo del TAN... De lo que nos pareció importante es... ...darlo a conocer al mayor número de gente posible... ...y lo que hemos hecho ha sido... Eh, ...a ese trabajo darle forma... Eh, ...de libro... Eh, ...el libro está... Eh, ...es bilingüe, es decir, que recoge una primera parte... ...de todo el informe... ...en, en español, después en euskera... ...y hay una tercera parte... que es la más gráfica, bueno, todo el libro va en color, ¿eh? sí. y con numerosas fotografías que lo que tratan es de explicar eh, en qué ha consistido el, el derribe, el derrumbe de todos los, los muros, son tres muros Son tres muros, sí. ¿verdad? lo que pasa es que son justo tres muros que se construyeron para que el penal, eh, que el fuerte funcionara como penal. Sí. Entonces, claro, el derribarlos pues, supone borrar de la memoria el fin fundamental claro. para el cual... Eh, se, al cual se destinó el, este espacio carcelario y bueno pues se deja constancia de ello y se acompaña también al final de un de una recogida de información tanto de ayu, eh, ayudas eh, que hubo por parte de diferentes eh, organismos adhesiones, asociaciones etcétera y luego un informe de, de prensa de lo que fue saliendo en esos en el tiempo en el que duró este este asunto Se han derruido tres muros de San Cristóbal eh, que eran necesarios para entender su carácter penitenciario, sí. como el de acceso al patio del penal, ¿verdad? Eso es. eh, que según han contado algunos presos daba eh, al entrar sí. la impresión de estar dentro de la roca del Monte Zcaba, como sí. enterrados en vida decían. Eso Otro es. era el que cerraba la zona de locutorios destinados a visitas de los familiares es, sí. y el último el de la cocina que jugó un papel importante para entender la fuga del penal del 38, ¿verdad? Sí, sí, ¿Por qué es. creéis que se, se han derribado estos muros y ¿Cuál es la verdadera intención que hay detrás de estos auténticos destrozos históricos? Bueno, es, le, sigue la línea de, de no solamente no hacer caso de las bueno, de las leyes de memoria histórica, que además ya es muy muy escasa la, la pobre, pues ni siquiera eso. Entonces lo que se trata es de que cuando en un momento determinado puedan abrirlo definitivamente al público, la gente que vaya, eh, vaya allí no tenga ni la más remota idea de lo que ocurrió. Claro. Y esos muros... aunque no son eh, es decir, no son una gran obra, pero son lo suficientes para hacer cumplir esa función. Muros que de los que quedan además, abundantes en el libro se reproducen, eh, abundantes documentos gráficos en los que los presos hacían fotos uno de ellos llegó a cuando la parte ya de la represión se fue calmando un poco en eh, uno de ellos incluso lo utilizaban como frontis de, para jugar a la pelota sí. y y el locutorio lo mismo es decir que a la familia le hacían entrar sin que se mezclara con el con el resto del, del patio general a otro pequeño patio eh, con su reja correspondiente para entrar a acceder a, la, a lo que era el locutorio que era bueno, pues un espacio mínimo que estaba separado los presos de los familiares que iban estaban separados por dos enrejados eh, ...a un metro y medio o dos metros de distancia de ellos... ...no solamente había verjas, sino una enreja, un tupido de, de malla... ...que prácticamente impedía eh, distinguir los rasgos eh, físicos de las personas. ¿no? Chema, la iniciativa Otobús de la Memoria interpuso el pasado 11 de marzo... ...un recurso ante el juzgado número 2 contencioso administrativo... ...del Tribunal Superior de Justicia de Navarra por estas obras realizadas... Sí. Eh, Además, eh, bueno, el Tribunal Administrativo de Navarra, como has dicho, declaró ilegales estas obras al carecer sí. de la pertinente licencia municipal. Eh, ¿Qué sucederá si el autobús de la memoria vence el recurso presentado? He leído como que podría darse el, bueno, eh, la situación de que se hiciera, por ejemplo, un museo, ¿no? Bueno, eh, así estaba establecido, además, en los acuerdos en el Parlamento Español de Madrid, que el fuerte debía, aparte de que es una edificación inmensa... pero fundamentalmente debía servir para, para re tener memoria de lo que haya ocurrido y, entre otras cosas, pues lo que se planteaba, desde luego, podía ser un centro de, de la memoria histórica en, Pampl en Navarra. ¿no? Y, bueno, si las cosas salieran bien, lo primero que se va a reclamar es que se reponga lo destruido. Desde luego, si hubiera posibilidad de que los culpables de esto paguen por las culpas que les correspondan, sería lo justo sí. y pero bueno lo fundamental para nosotros es que se recupere el fuerte en su estado eh, inicial bueno inicial como como penal y además eh, vamos llevando ya bastantes años de eh, recordar a los a los fugados se hace todos los meses de mayo <coughs> y el problema que hemos tenido hasta la fecha es que nunca les han dejado entrar es decir, se dice hicieron hace poco una serie de visitas guiadas eh, en estas circunstancias después de derribar el muro pero a los eh, todas las concentraciones que todos los años se hacen delante de la, del penal nunca han tenido la delicadeza ni la decencia de, de dejar pasar a los, a los protagonistas que todavía alguno queda vivo Así es. Penal de San Cristóbal, Ezcaba, Derribos contra la Memoria. Son 124 páginas. Eh, tenemos autores, bueno, lo han escrito autores como Fernando Mendiola, José Ramón Hurtasún, Iñaki Alforja y Xavier Torregrosa. Eh, ¿Cuánto vale este libro, Chema?, al público son 15,50 euros. ¿15,50? ¿Lo podemos encontrar en cualquier librería? Sí, sí, en principio lo podéis encontrar en cualquier librería de Navarra y del Estado. Y del Estado. Eh, bueno, pues esperamos, la verdad, Chema, que, que, que se venza ese recurso, que se consiga lo que pretende el autobús de la, de la memoria y, desde luego, que este libro haga que se recupere parte de esa historia perdida, no solamente por los derribos, sino también por todos los datos históricos que desde arriba se han tratado siempre de ocultar. Eso es. Muchísimas gracias, chemara Aranaz, de la editorial Pamiela. Un abrazo y gracias por habernos acompañado. Por lo mismo y gracias a vosotros. Gracias, a pues hasta aquí llega Berrión, nuestro programa número 4, Magazine Informativo de Radio Berrio Zari Ratia. Os recordamos que podéis escucharnos a través del 100.8 de la FM, lunes, miércoles y viernes. Lunes y viernes en castellano, miércoles en euskera. Además sabéis que en euskiplaza.net podéis escuchar nuestros programas que los colgamos cada semana y que muy breve además podéis escuchar la radio online. Recordamos que el próximo miércoles día 8 de junio finaliza eh, el plazo de inscripción para los talleres de radio para todas aquellas personas interesadas. en realizar un programa en nuestra radio. Desde aquí animamos a los colectivos de Berriozar y a todo el mundo en general eh, bueno pues que si quieren que su voz sea escuchada, que vengan aquí a la radio a Berriozar y Ratia, que participen que esta es la radio del pueblo y que es nuestro medio de expresión. Nosotros nos despedimos hasta el magazine del miércoles que tendremos a charieleta, será en euskera y el viernes en castellano eh, pues lo he dicho, eh, nos oímos el miércoles aquí en Berriozar y Ratia 100.8. Gracias, agur.